justamente hoy estamos en contacto en este momento ya con Cari de la Ulpamen Lucha, es así, digo bien, Cari, ¿cómo te va? Buen día. Oh, hola, buen día, ¿qué tal? sí, sí, es así. Muy Digamos, bien. es la es la organización de estudiantes eh, que nos venimos organizando por el, en defensa de la educación pública, laica, gratuita y de calidad. Muy bien, y esta, esta agrupación, Cari, de la que sos parte, está eh, bien activa, bien arriba, porque hay que poner en evidencia una vez más que la educación pública está corriendo serio riesgo en la Argentina, nos alegra ver a, a todo el cuerpo de la universidad activo, y bueno, queríamos saber qué es lo que va a estar pasando esta tarde en la ULPAM. Bueno, hoy a la tarde, a partir de las 4, eh, va a haber una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 La, eh, la, lucha, la, la, la, la lucha al desierto, eh, o sea, el de roca, y que estamos eh, en contra de eso, repudiamos eh, que, se lo, que se lo llame como una guerra, eh, fue una masacre, y en base a esas dos cuestiones es que creemos que hay que darle una, una nueva reinterpretación o una nueva resignificación a ese espacio, eh, y que es... Que importante digamos, que en ese espacio eh, haya algo digamos, que nos represente a toda la sociedad y una de las cuestiones que se habló es digamos, que ese espacio sea un lugar feminista eh, y que hoy a la tarde eh, las, las compañeras artistas eh, probablemente van a darle un significado a los feminicidios eh, pampeanos porque creemos que también es importante digamos, visibilizar digamos, las violencias que estamos sufriendo las mujeres y que siempre apuntamos a construir una universidad laica, pública, gratuita y feminista. Bueno, ese, ese feminista creo que tiene eh, una construcción eh, que, que, que crear y que eh, hay nuevas puertas, digamos, eh, que tienen que, mujeres tienen que entrar a la universidad y una de esas, esas cuestiones es poder dar eso, esos espacios. Eh, más que nada, viendo, digamos, que hace una semana en eh, Santa Rosa... Eh, se produjo un femicidio, el de Flavia Fernández, 21 años, y creemos que eh, es una forma también de decir basta a estas cuestiones. Definitivamente, este, Cari, es una, es una movida muy interesante Justamente ahí donde quedara un, un hueco este, Que es el hueco que deja la, la Virgen Cuando se retira esa imagen de la universidad Y bueno, resignificar ese espacio, y ese hueco Y en este caso son las Meninas sin Velázquez Que va a estar sí. haciendo una, una, una performance ahí Sí, sí, sí, exacto Ellas eh, nos van a sorprender digamos, con su arte eh, y por eso es que invitamos a toda la comunidad a participar digamos, de, de esta intervención. Eh, están también ustedes invitados como comunicadores, creo, y comunicadoras es importante, digamos, que esto les llegue a toda la comunidad. Eh, y más que nada para pensar, digamos, que nuestra universidad hace años que ya es laica y que una, un símbolo impuesto como es la, la Virgen, eh, que fue impuesto, bueno, ya te dije, en, en dictadura militar. Eh, no merecía estar ahí y creemos que merece, ese lugar merece otra, pues, otra, otra cosa. Definitivamente va a haber una puesta en valor de ese mismo espacio, Cari, después de que estas movidas, no solo de los que están en, en tu agrupación, este, le vayan dando justamente una significación distinta a ese espacio. Cari, ¿qué, ¿cuál es la idea? Que hoy sean las Meninas sin Velázquez y en otras oportunidades por venir serán otros artistas. Sí, exactamente. Eh, el eje, digamos, que se resolvió en la Asamblea es que eh, ese espacio, digamos, esté atravesado por el feminismo. Por ejemplo, ya tenemos pensado que para el mes de octubre, eh, viendo que el 11 de octubre es el Día de la Diversidad Cultural, eh, se pueda resignificar a una mujer originaria o ver cómo, cómo se puede representar el pueblo originario eh, en alguna intervención artística. Y ya más adelante pensaremos qué artistas eh, va a ser el indicado para llevar a cabo esa intervención. Muy bien, eh... muy bien. Seguramente, Cari, van a tener la respuesta que merece esta, esta movida y es muy buena la motivación que tienen porque definitivamente los espacios hay que habitarlos, ocuparlos, y si es de manera cultural, vamos a estar aplaudiendo de este lado con Radio Carmes siempre. Cari, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias ¿eh? a ustedes. Desde, ¿Desde qué hora va a ser la actividad, entonces? Para... A partir de... A las 4 de la tarde es la actividad por los 200 años de Karl Marx y a las 7 es la, la actividad artística. Muy bien, muy bien. Seguramente nuestra audiencia va a estar movilizada también como corresponde a toda la comunidad en una jornada tan luctuosa como la que pasa la, que pasa la educación pública en la Argentina hoy. Y vamos a estar ahí, vamos a ser parte del público. Gracias, Cari. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con una parte, por ahí, este, uno dirá qué representatividad tiene. Bueno, mira, tiene la representatividad de los que están en acción, de los que están en movimiento y de los que quieren resignificar espacios que se los estamos arrebatando al pasado. Así de corta te la hago, ¿eh?